piensa Silisky. Sí, eh, Ahora, Lautaro voy. tiene la posibilidad mañana, Racing ante un equipo necesitado como el de Caruso, sí, el eh, claro. Huracán está necesitado, Caruso para mí si pierde el globo se va el técnico, sí. y Racing debe aprovecharse sí. de la desesperación, jugamos de visitante, porque claro. es único, solamente el Huracán. Racing este, manteniendo la pelota y, y, y, y no entregándose la Huracán, este o dándole el protagonismo, yo creo que tranquilamente Racing con la desesperación de Huracán le va, lo va a lastimar, así que, por eso te digo, eh, no creo que eh, tenga que hacer grandes cambios, porque no tampoco hay para, para hacer grandes cambios. Pero no, bueno, tema, tácticamente... Sí, hay. sí, seguro. Linda semana, gracias sí. Gamote. Gracias a ustedes. La tenemos de vuelta acá en la Argentina, sí, sí, un placer. Sí. Gracias, Antica Viglia ahí de la producción, amigo de la Comu de Racing. Un gran saludo a toda la gente a la banda de la Comu de Racing. Un gran saludo a toda la gente que hace esto de Racing, a todos los que nos escuchan. Gracias, Jessica Marco Se viene Fabián Pérez, el gallego, que no cuenta chistes, va, tal vez sí. Sí. Porque en la calle lo reconoce sí, todo. Sí, pero es chistoso, Es, crack, eh, es, es chistoso. Crack, es un crack gallego, uno contra uno, ya se viene. quédate aquí en la sintonía de Radio Argentina. El lunes otra vez aquí a las 11. Esto es Racing. Chau, abrazos. Estado del cambio. Radio, radio es comunicación. Radio, radio es actualidad. actualidad. AM 570, 570. es Radio, radio Argentina radio. y estamos en contacto con el mundo. Tenemos un lugar en internet. www.am570radioargentina.com.ar Radio punto com punto ar para hacer un presente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 Vuelve el fútbol a Radio Argentina Sí, desde las 17 comienza Estirpe Boquense Y a su término seguimos con River de mi vida El fútbol grande vuelve a Radio Argentina Con relatos de Roberto Ferazzo y los comentarios de Carlos Paz No te olvides, este domingo desde las 17 Estirpe Boquense y River de mi vida Por Radio Argentina AM 570 Música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 Uno contra uno radio Arrancamos el último de la semana Vamos con el resumen habitual Dedicado como siempre para Javier Domínguez El hombre de clarín.com Y el hombre de la Liga Data En la Liga Nacional Arrancamos con Alberto Petite García Que tiró un par de bombitas ...en el arranque de la semana donde nos contaba lo que sucedía con eh, Mollidas Cruces... ...y con el resto de los equipos que está participando en las competencias continentales... ...en realidad con el básquetbol de Brasil y que esto podía beneficiar... ...de alguna manera o de alguna medida a Bahía Básquet y a Olímpico de la banda. Esto nos decía Don Petete García. Brasil realmente está en la situación que está y no es porque no se le haya advertido en su momento... De que esto iba a suceder y, y, y sino porque realmente no tomaron las medidas que debían tomar a tiempo un equipo no puede clasificar el que le sigue en el torneo correspondiente, que se gana la clasificación es el que le corresponde, en este caso le correspondería a Bahía Vázquez en la participación de Olímpico va a depender también probablemente de una invitación y de un acuerdo con, con la Liga Nacional una consulta con ellos Música de Alberto García a Lucas Ar, buena actuación para el pibe que viene del TNA en Ferrocarril Oeste, marcando muy bien y dejando con 11 puntitos a Walter Germán en la victoria de Ferro, frente a Obras Sanitarias. Muchas veces hablamos con los goleadores, con los taponadores, en este caso, con la muy buena defensa de Lucas Ar, que esto nos decía. Obviamente, Walter, todos sabemos quién es, eh, lo que ha hecho, no solo su carrera, sino para, para Argentina, así que Creo que fue lo que lo que viví anoche. No solamente fue bueno, sino que para mí fue, fue un honor, fue un premio por ahí este poder haber eh, compartido una cancha con él. Trato por ahí de ser lo más prolijo posible y, y, y obviamente adecuarme eh, a la filosofía del entrenador. Eh, sé muy bien que él me trajo por por el aspecto defensivo, para imprimir la intensidad al equipo. De Lucas Sán, Juan Brusino, porque la verdad que Libertad empezó a levantar cabeza y el hermano de Nicolás nos hablaba de este momento. Sí, por decir, una charla muy profunda. Creo que nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir eh, por el tema de, de no tener un muy buen arranque y sabiendo y aprovechando cada momento de cada jugador en cada partido. Nosotros eh, ponernos la cabeza dura y decimos, Vamos a ganar de local y es empezar a hacer buenos partidos para ver si llegar a, a cierre cerrado y llevarnos al juego. Nos vamos a Brasil porque ahí el Enzo, el Enzo caferata está teniendo una buena participación en la NBB del básquetbol de Brasil. El exjugador de San Martín de Corrientes dialogaba con uno contra uno. Yo vine al, a un equipo que ya había jugado dos veces con ellos, entonces medio como para una etapa decisiva y y aportar un poco, porque es un club que que conozco mucho, que es Rosasco, el entrenador ya lo, lo conocí de otra temporada, entonces eh, como que bueno, él me, me llamó para eso, que fue un medio en el proceso nuestro, y no, después bueno, surgió esta posibilidad, tuvo ahí, algunos hondeos en Argentina. No, no, no, yo tengo acá contrato, estoy acá comprometido con el, con el equipo, por ahora mi cabeza está dispuesta en, en el Sorocaba, así que Eh, no no sé, por ahora estoy con la cabeza acá eh, Más adelante, en el futuro Si si vuelvo, no, no lo sé De caferata Cafferata, Diego García la escolta de la Unión de Formosa Que también tuvo un buen pasaje Esta semana en la Liga Nacional Nos contaba de su presente y el de su equipo Viene de un equipo también que quiere ser protagonista Que se quedaba con gran parte del equipo del año pasado Que lo habían hecho muy bien Sí lo, lo que nos falta son por supuesto como todos los equipos detalles que si bien no va mucho tiempo ya van varios partidos pero este uno uno se va acomodando y más que nada tratando de agarrar regularidad que, que bueno hoy en día con los resultados no nos da mucho más tranquilidad hicimos una pretemporada fuerte sabiendo que podíamos este, empezar mal en lo geo que así fue <ríe> pero pero bueno hicimos una buena pretemporada para que bueno para poder estar sano en estas épocas de Diego García a Lucas Fagiano, el ex basecampeón de la Liga Nacional con San Lorenzo de Almagro, el hombre que arrancara jugando en Estudiantes de Bahía Blanca. Hablaba con Santi, con Franco, con Noelia, con toda la banda y nos decía esto. Muy contentos por el triunfo de anoche, por, por lo que significó ya asegurarnos la clasificación a Super 4, que bueno, era un poco el, el primer objetivo en esta primera fase, así que bueno, con la alegría de, de haberlo conseguido. Tenemos que, que ser conscientes de que van 16 partidos, la liga le quedan 40 partidos de fase regular y, y bueno, tenemos que ir creciendo como equipo, ir eh, conociendo cada vez más, eh, ir sumando variantes, opciones. Eh, venimos en un buen momento, en una buena racha, este, los partidos de locales y ganar el clásico acá en Corrientes nos dio un envión importante para afrontar una gira muy dura que teníamos. Los liquidamos a los de Sebastián González, después de la nota con Luca Fageno, perdió anoche el invicto como Moloca. Leo Gutiérrez, uno que arrancó la temporada con lesiones, que no pudo prepararse bien, quizás transitando, como él lo dijo varias veces, el último año de su carrera profesional, que por otro lado fue o es realmente brillante. Esto nos dice y nos dijo, mejor dicho, el capitán de Peñarol, de Mar del Plata. Peñarol. Estuve trotando, tirando al aro y hacer unas cosas más. Estoy un poco mejor. Lo que pasa es que realmente fue una contractura muy fuerte. que Pensaba que era un desgarro. Y y sí, sí, estamos pasando por un momento malo. Creo que Peñarol hace bastante que no, no está en una situación así. Pero bueno, el equipo está trabajando, el cuerpo técnico también. Están buscando distintas alternativas para mejorar el equipo. ¿Qué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 pegó la vuelta con su equipo, que está teniendo una buena temporada en la Liga Española, y esto Olé, nos decía Ricciotti Volver a, a competir, a estar bueno, dentro de, de la dinámica de, del equipo ser bueno jugador sentirme jugador de nuevo es, es una idea inmensa, eh, así que bueno ya con, con ganas de, de ponerlo en forma, de agarrar el buen ritmo y tratar de, bueno, de ayudar el, al equipo lo, a, a ganar y bueno, y a seguir sumando el hecho de que bueno el equipo haya, haya ganado y, y esté en una, en una buena dinámica hizo que, uno que, bueno, que por ahí no tenga que apurarme sinceramente a volver a jugar. Entonces, eh, bueno, eso me permitió ir recuperándome poco a poco y concentrándome bien en, en tolo, todas las fases y el día a día de la recuperación. Bueno, la verdad que es una alegría siempre que, que bueno, que se eh, hacen que ya ando, ando argentinos, eh, porque, bueno, eso significa que... Que, bueno, que hay una, una prevención, estamos buscando una un salto un de categoría y bueno, la C creo que es una liga ideal para eso. Ocho testimonios pasaron durante esta semana, o los mejores ocho de unos cuantos que hemos tenido y seguiremos porque hoy termina esta semana, pero estamos hasta la una con Jessy, con Noe, con Franco, con Santi, con María y con toda la banda haciendo el último de la semana esto que es uno contra uno. Contra 1 Radio. Todo el básquet en el aire. ¿Cómo le va, Ortega? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pérez? Buen mediodía. ¿Todo bien? Nos reencontramos otra vez acá en el estudio. Sí, claro. menos me dejan venir. Tengo un... Tengo un piquete hecho por Noelia Orman, que anda con algunos le eh, anda con algunos problemas porque ahora Noelia este pasa a tener otra categoría, entonces Por supuesto, sí, sí. Este, ella claro, se va así señala como que se va a para arriba y ya